De salud mental con Verónica Laplace, a quien ya le damos las buenas tardes y las gracias, primero que nada, Verónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a conversar eh, sobre este tema, ¿no? Que ha cobrado tanta relevancia, tanto despliegue mediático en estas últimas semanas. Así que, bueno, agradecerles muchísimo esta invitación a vos, a Paola. Y en este sentido, sobre todo habiendo mencionado lo del despliegue mediático, quisiera subrayar el rol clave que ocupan los medios de comunicación en el ejercicio de la comunicación responsable de estos temas. ¿no? Así que celebro muchísimo esta posibilidad que ustedes me brindan. Eh, decirles también que para mí es un enorme compromiso hablar con ustedes hoy aquí, eh, en representación de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en especial de mis compañeros, <ríe> representando un poco la voz de, de mis compañeros de la Secretaría de Salud de este organismo, que bueno, so, soy la coordinadora de, de esa Secretaría de Salud de la PDH. Así que en realidad voy a hablar eh, representando un organismo de derechos humanos y también como militante y trabajadora del campo de la salud y salud mental. Y decir también que en este entrecruzamiento de estos dos campos, que son la salud mental y los derechos humanos, eh, no, no solamente es que se intersectan como campos, sino que poseen una energía muy importante. Por eso cuando uno escucha mucho, sin derechos humanos no hay salud mental, no es una mera consigna, sino que posee una profunda implicación en las prácticas que desarrollamos, ¿no?, y también en la creación de actores sociales eh, que nutren toda esta experiencia del campo de la salud mental, y la verdad que APDH, tengo que decirlo, es uno de los actores fundamentales en las luchas por la igualdad, que así lo mencionamos, y la verdad que fuimos partícipes de la composición de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, desde su gestación, una ley para nosotros muy necesaria, no solamente por el enfoque de derechos humanos que, que tiene, sino por situar que la vida... ¿Hola, hola? Sí, sí, te estamos oyendo, ah, Verónica. Ah, ah, no, no, pensé que, que escuchaba atentamente. tanto silencio que pensé, disculpa, <risa> dije, ¿te habrá cortado? Está bien bueno, la consulta, decía, la constatación que... de que le sigue la comunicación está, es, es, corresponde, Vero. Bueno, muchísimas gracias por responderme. Eh, disculpa, entonces, esta, esta disrupción... Eh, Pero bueno, quería situar estas cuestiones. ¿no? Nosotros pensamos que es una ley necesaria porque sitúa que la vida debe desarrollarse en comunidad y que el encierro solo produce enfermedad y sufrimiento. Para nosotros, bueno, esta ley no es para nosotros, la ley enuncia toda una serie de derechos eh, reconociendo a la persona como un sujeto con capacidad para decidir, ¿no? Claro. Así que abogar por el cumplimiento de los derechos humanos para nosotros es defender esta ley y su plena implementación. Y como vos bien decías, hay... Unos debates mediáticos, sobre todo, muy importantes, pero también hubo una jornada muy importante hace unas semanas atrás de reflexión en el Senado, donde hubo voces a favor, voces en contra, eh, pero quería comentarte esto en principio como para decirte, bueno, cuál es nuestra posición como organismo de derechos humanos ¿no? y como militantes del campo de la salud mental. Tal cual. Es muy potable también que vengas con eso eh, de, de primera mano porque es este, una característica de, de nuestro espacio buscarle por el lado de la humanidad y tratando de no llegar a un golpe bajo activarle la sensibilidad a quienes nos, nos están escuchando. Verónica, eh, cualquiera que hubiera estado atendiendo sus... Asuntos y muy involucrado en su propia historia, que es propio también de estos tiempos, diría que en la Argentina, frente al run run mediático y por qué se habla de salud mental hoy por hoy, este, dirá, bueno, como siempre, en la Argentina las cosas están a medio hacer, o está todo por hacerse, no hay nada, no, no hay nada funcionando, y la verdad es que hay una ley que tiene ya 12 años que se terminó de instrumentar en el 2013, si no, mal no recuerdo, y que este, todos coinciden, porque vamos consultando distintas voces, Verónica, en que la ley es muy buena, que está en un ¿Sí? nivel internacional bueno, que funcionaría, pero este, no terminamos de entender bien cuáles son verdaderamente los actores que nos están proponiendo que hay eh, que manicomializar de nuevo. ¿Cuál es la, la cuestión? ¿Qué es lo que hay de fondo, Verónica? ¿Es una cuestión ideológica, política, o hay una cuestión comercial también atrás de esto? Y después me gustaría preguntarte por un caso muy sonado de salud mental y que, y que cuestiona a nuestra actual ley. Vale, bueno... Mira, sí, eh, es eh, nuestra ley, como vos muy bien mencionaste, esta ley, eh, la ley 26.657, eh, cumple a fin de año 12 años desde su sanción, porque se sanciona a fin del 2010, ah, y mira. se reglamenta, que es lo que vos decías, dos años y medio después, en mayo del 2013. La reglamentación de toda ley, yo no soy abogada, claro, soy trabajadora de salud mental, psicóloga, pero bueno, eh, soy también militante de derechos humanos y militante por la plena implementación, así que esto vale la aclaración. Toda reglamentación de la ley es necesaria porque es la que va a dar cuenta de cómo se va a implementar ¿sí? una ley. Eh, entonces, eh, es muy importante esto que vos situás, y también es cierto que es una ley que recoge los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Es una ley realmente de reconocimiento internacional y de avanzada. Pero, como también muy bien decís, es una ley, digamos, no es un instrumento de procedimientos, ¿sí? Es una ley que, de algún modo, eh, da cuenta de cómo tienen que ser los abordajes de salud mental, da cuenta de cómo, eh, digamos, siempre resguardando los derechos de las personas, da cuenta de un presupuesto necesario para que todo eso se lleve a cabo, ¿sí? Eh, especifica muy bien cuáles son los derechos de las personas eh, con padecimientos mentales, pero después todo eso, es como vos muy bien decís, tiene que llevarse a la práctica. Una de las cuestiones que más, eh, digamos, se escuchan, es que la ley eh, es mala, que la ley no funciona, ¿no? como si hubiera algo de esto de bueno o malo. Eh, la ley, nosotros sostenemos, el problema no es la ley, sino las fallas en la implementación y también en las dificultades del sistema de salud. De salud y de salud mental. Vos sabés que siempre se escucha cuando se habla del sistema de salud que, estamos en un, que, que, que nuestro sistema de salud es un, un sistema de salud fragmentado que presenta muchísimas dificultades digamos, para poder integrar las prácticas en los diferentes subsistemas, que son el público, el privado, el de obras sociales... Todo eso también se traduce en las prácticas de salud mental que además, cabe aclarar, generalmente suelen ser un área relegada dentro del, del área de salud general. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, la ley de salud mental contempla que tiene que haber un presupuesto, voy a insistir en estas cuestiones, si bien se vienen escuchando, está bueno sí. que se reiteren, un presupuesto del 10% del presupuesto total de salud. Nunca alcanzamos a tener más del 2%. Ah, en este momento no. está en 1,5%. Ahora puede ser, y te voy a, en un ratito te comento por qué, pero no me quiero, quiero eh, seguir con esta idea, y ahora te comento por qué puede ser que en estos momentos se esté incrementando un poco más el presupuesto. Pero en líneas generales está en 1,5% del 10% que tendría que haber. Entonces, esa falta de un presupuesto adecuado, realmente hace que no se puedan fortalecer los dispositivos intermedios. Todo esto lo prevé la ley, esto que voy a decir ahora. ¿eh? Fortalecer dispositivos intermedios como los dispositivos habitacionales, sociolaborales, hospitales de día, cooperativas de trabajo. Todo esto para personas con padecimientos mentales. ¿no? Para robustecer los servicios del primer nivel de atención. El primer nivel de atención en salud es el más cercano a la comunidad. Y es el que, al que se destinan... <risa> el, el menor porcentaje del presupuesto, esto también es bastante grave. Eh, para incrementar los equipos interdisciplinarios de guardia en salud mental de los hospitales, que tienen muchísimas falencias, las guardias de salud mental en los hospitales, se está empezando. Por eso digo, no es que hay una total falta de implementación. Digamos, sí es cierto que el enunciado de la ley no se condice con las prácticas concretas porque falta eh, digamos, una total implementación de, de esta ley. Pero se va por, es, por ese camino. De hecho, Provincia de Buenos Aires, yo soy de Provincia de Buenos Aires, una soy una trabajadora de salud mental de Provincia de Buenos Aires, está intentando ir en esa línea, digamos, intentando la sustitución de los cuatro hospitales monovalentes que tiene por estos dispositivos intermedios, está intentando incrementar las guardias de salud mental en los hospitales generales, porque la ley establece que las personas con padecimiento mental ante un momento de crisis pueden internarse, pero en hospitales generales. La verdad que en este momento los hospitales generales, no digo todos, pero la gran mayoría, no, es, no están en condiciones eh, de recibir internaciones de personas con padecimiento mental, aunque hay muchos que sí, ¿eh? de hecho, en, en la localidad en la que yo estoy, uno de los hospitales tiene personas, un hospital general, tiene personas con padecimiento mental internadas. Pero la sí, mayoría desde la guardia para adentro ya carecen de los equipos interdisciplinarios, ¿no dijiste, sí, Vero? Sí, la mayoría, sí, es ¿qué es un sí. equipo interdisciplinario para la audiencia que no tiene, para el vale, que se anotó vale. recién, a ver... Bárbara, ahí te digo. Mira, un equipo interdisciplinario, como su nombre lo indica, es un equipo compuesto por diferentes disciplinas, por diferentes profesiones, siempre del campo de la salud mental que son eh, la medicina, el psiquiatra particularmente, la psicología, trabajo social, enfermería en salud mental, musicoterapia, terapia ocupacional, ¿no? Hay varias, varias disciplinas que forman el campo de la salud mental. Por eso se habla de interdisciplinario, ¿sí? O sea, los equipos, ¿por qué? Porque además pensamos que estos padecimientos, como muchos otros, son padecimientos que revisten gran complejidad. Y toda complejidad debe ser vista, toda situación compleja, debe ser mirada desde una perspectiva multidimensional, desde diferentes dimensiones. No hacemos nada mirando únicamente desde el ámbito médico, desde la biología, ¿sí? Necesitamos los otros aspectos, porque un ser humano, digamos, no es solamente un cuerpo, un organismo, ¿sí? sí ¿Se entiende lo tal que quiere decir más o menos? Tal cual, tal Entonces, cual. Entonces se requiere la mirada de diferentes profesiones, de diferentes disciplinas que, por supuesto, estén formadas en el campo de la salud mental. Porque el campo de la salud mental es un campo interdisciplinario. Muy ¿eh? bien, muy bien. Tenemos ya una gran, un señalamiento a la cuestión presupuestaria que nos decís que cuanto mejor estuvo, estuvo cerca de una quinta parte de lo que corresponde por ley. ¿Cómo sí, juzgar sí. a un sistema de salud mental que carece de los, de los presupuestos indispensables, mínimos, como para Total. poder este, implementarse en, toda, en todo el ancho de banda que le correspondería? El Estado acá, por supuesto, no tiene, carece de las herramientas desde hace muchos años Digo porque parece que vivimos de una crisis económica en otra, ¿vero? Pero además sí, sí. ha faltado definitivamente voluntad política o prestar más atención, también lo podemos decir así, porque sí. hay un gobierno que, con el que me identifico más que con el otro. Eh, pero sí. el tema y el asunto viene de la mano de una presentación mediática eh, que hace que se eleven algunas voces... Para entorpecer el funcionamiento de las cosas que ojalá estuvieran funcionando a pleno veró digo porque hay mucho de esto también en la ley de alquileres ¿eh? con la que sí. se quiere ir para atrás y justamente es uno de los logros de la artillería legislativa que se desplega para proteger a las personas en el campo mediático hemos visto hemos notado el caso de Chano Carpentier famoso músico argentino que a, voz, a Viva Voz es pedida su internación no ya solo por su madre, sino también por los teleductores del periodismo este, hegemónico, por el otro de la radio, por el BABI y demás. Todos lo mandan a internar a Chano y dicen, no, ¿no ves que la ley, al final la ley de salud mental no sirve? No tenemos salud mental en la Argentina. Eh, ¿Cómo se lo no. podemos explicar a a Roberto a esto, Verónica. <risa> bueno, en primer lugar, insistir en que, porque es, es cierto, se escucha mucho que es culpa de la ley, digamos, que no hayan podido internar a, digamos, bueno, mencionaste el caso de Chano, pero cualquier otra familia, otros. digamos, claro, que, digamos, que atravesadas por el dolor que implica tener un familiar con este tipo de padecimiento... Eh, uno entiende que a veces es necesario buscar la culpa en algún lado, pero insisto, la ley prevé, digo, porque lo que se escucha, eh, digamos, con muchísima imprecisión, es que la ley no prevé internaciones involuntarias, es decir, no prevé internaciones si no es con el consentimiento de la persona. ¿Y esto y eso no es, es así. Esto es mentira. Es, es... Es un error enorme, Garrafal, yo no sé, digamos, no sabemos si es exprofeso o realmente fa, falla la lectura de la ley, digamos, porque vos vas a leer el artículo 20 de la ley que además, eh, digamos, lo mencionan concretamente y ahí dice claramente cómo debe hacerse la internación involuntaria de una persona, ¿sí?, cómo debe hacerse, con qué requisitos ¿sí? y, y en qué condiciones. Pero la ley prevé esa internación, o sea, cuando no hay el consentimiento, pero esa persona está en crisis, o como dicen en la ley, en riesgo de daño cierto o inminente, tanto para sí como para otros, ¿sí? como para terceros. En esos casos, la ley prevé la internación, pero acá está también un detalle muy importante importante, la internación la tiene que dictaminar un equipo de salud. Previo a la ley, venía un juez, claro. se internaba y hasta que el juez no diera la orden, tampoco podía salir de esa internación. No te puedo contar la cantidad de internaciones arbitrarias que se daban sin digamos, la revisión de un equipo de salud. Y si nosotros pensamos que tanto el consumo problemático como los padecimientos mentales son una situación de salud, tienen que ser evaluadas, ¿sí? analizadas y dictaminadas por un equipo sanitario, ¿o no? Sí. No por un juez. Sí. esto, esto para la persona que mira el diario y sale corriendo este sin hacer mucho eh, memoria el caso de Britney Spears que fue liberada claro. entre comillas hace poco de una restricción Judicial, justamente con el pretexto de la salud mental. Mira qué fácil de ejemplificar bueno, resultó. Claro, eh, con bueno, vos viste que también lo que se estuvo nombrando mucho estos días, recuperando, es que hay un censo que lo establece también la ley, que en realidad la ley establece que debería haber censos de las instituciones de salud mental cada dos años. El único que se hizo hasta ahora fue en el 2019. Mira que la ley está desde el 2010, ¿no? Bueno, esa es otra, otra falla también, pero no es de la ley, porque la ley lo establece. Ahora, que no se lleve a cabo es otra cuestión, ¿se entiende? Que no se implementa. Ese censo del 2019, que además da cuenta de que hay 12.000 personas internadas en monovalentes... Además de esto, eh, dice que el promedio de internación de esas personas es de 8 años y en el sistema público de 12. Hay personas que han estado toda la vida internadas, ¿no? Bueno, toda la vida es una manera de decir, pero capaz sí, sí, 30, sí. 40 años. Y la verdad que nosotros sostenemos, por eso lo que decía al comienzo, es que, digamos, no se puede vivir en una institución monovalente, sanitaria, digamos. Las instituciones sanitarias son para compensar las crisis, pero nadie, nadie debería vivir en una institución de salud o salud mental. Digamos. Tal cual. La vida en eso tiene que consiste ser dada en la comunidad. En eso consiste sí. la desmanicomialización que esto, esta ley cual. de salud mental venía a garantizar. Por todos lados ha brillado lo que marcaste en un principio, Verónica, acerca de la falta de la ejecución del presupuesto que le corresponde a esta ley. Y ahora en las últimas horas nos enteramos de que el, el Consejo Federal de Salud Mental, las provincias, están apoyando la plena implementación de la ley de salud mental. Exacto. Va a ser, ser discusión. Dentro de poco, Verónica, esperamos que, por supuesto, la discusión eh, termine desembocando en que lo que hace falta no es modificarla ni hacerla caer a esta ley, sino evitarla en plenitud y que lleguen los fondos que corresponde para que allí, donde haga falta, esté el personal capacitado que corresponde por ley también y que le permitiría al Estado argentino cumplir con los compromisos, no solo internacionales, sino con esta sociedad. Verónica, te estamos muy, pero muy... Muy agradecida por este rato te invito a que con una gracias. reflexioncita te despidas y lo cierres por donde te parezca, pero desde ya muchas, muchas gracias, Verónica, la placer. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, tal como vos decías, para nosotros la modificación de esta ley implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, eh, porque se estaría volviendo un paradigma anterior a la ley de salud mental, que es, es volver a la lógica del encierro, a la lógica tutelar, eh, y eso es lo que no queremos, queremos que las personas sigan siendo consideradas sujetos de derecho con capacidad de decidir. Y a veces también nos preguntan, y esto sí lo cierro, es por qué insistimos incluso eh, como trabajadores de salud mental con la ley. Bueno, para nosotros como trabajadores de salud mental y trabajadoras de salud mental, la legalidad es fundante de lo humano de qué manera la legalidad implica, de qué manera el otro nos atraviesa y qué lugar ocupamos nosotros en el otro. Y esto es fundamental. Así que muchísimas gracias eh, por esta invitación. Gracias a vos, Verónica, y que tengas muy buen resto de la jornada. Vamos adelante, que no se tiene que caer nuestra ley de salud mental. ¿eh? No, no, no. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Ahí está Verónica, Verónica Laplace, coordinadora de la Secretaría de Salud de la PDH. Trabaja.